que me rodea se vuelve paisaje en HD, todo lo que me rodea se ve hermoso como en LCD, nada de lo que me digan en ese momento lo recordaré porque estoy metida en una flechando la piel mirándote Sean todos bienvenidos a una edición más del que suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el programa que semana a semana te trae toda la música y los ritmos que suenan en el país. En esta edición escuchábamos a la artista autora llamada Fresa kill desde Mendoza, sacó su último tema llamado El Pasaje. Que suene. La música nuestra. Comenzamos nuestro recorrido en Córdoba. Radio Comunitaria El Brote nos trae música para iniciar un viaje al interior de nuestro ser. Hola. Desde Radio Comunitaria El Brote, Villa Ciudad Parque va a llegar muchita deseando que estén muy bien, les presentamos a Ceci Alas Fanasea y su tema El Libro. so del viaje electrochamánico que nos propone Ceci Alas Panacea y nos cuenta comencé jugando con la música aprendiendo de oído con un teclado que me regalaron a los 12 años para luego descubrir y profundizar en el ritmo como baterista instrumento musical que desempeñé en varios proyectos musicales por más de 15 años hasta el día de hoy luego comencé un largo proceso de investigación sonora ...que derivó en la composición de mis propias canciones... ...y así lanzar mi carrera solista... ...para luego continuar mi camino hacia el uso del sonido y la música... ...como proceso de acompañamiento personal y terapéutico. Desde ese momento hasta el día de hoy... ...mi proceso me llevó a un camino espiritual y holístico... ...y así comencé a facilitar sesiones de relajación con sonido meditaciones sonoras y conexión con la música como herramienta de sanación ancestral ahora escuchamos Del Ser mirar, mirar, mirar soñando que todo eso que somos, gran misterio, gran espíritu, Dios que habita en nosotros, pues que podamos tener bellos pensamientos. Hay que confiar en que esto va a pasar, y que esto va a pasar pronto. Que suene una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos este recorrido en La Plata. FM Raíces Rock nos comparte al festival Viviendo Raíces que lo realizan allí mismo en la radio. Escuchamos. Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy, pero muy buenas jornadas. ...venimos a contar sobre el Festival Viviendo Raíces... ...que se realiza justamente en la radio comunitaria FM Raíces Rock... ...uno se despide... ...insensiblemente... ...de pequeñas cosas... Lo mismo que un árbol en tiempo de otoño muere sin sus hojas al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas esas cosas simples que quedandoliendo y que el pasado 23 de abril presentó su segundo ciclo donde están celebrando justamente los 30 años de dicha radio comunitaria y uno vuelve siempre a los viejos sitios en que mora la vida y entonces comprender cómo están ausentes las cosas querida ocasión se ha presentado Santiago Fernández y la Flamante. Este evento tuvo lugar en el Patio Cultural de la Radio Raices Rock en el barrio de San Carlos, en la periferia platense. El show fue una mixtura entre folclore y cumbia, promocionado por la Cooperativa Cultural El Convite, como bien decíamos, todo esto al marcado en los 30 años de la radio comunitaria. Viviendo Raíces es una producción cooperativista y autogestiva que tiene el objetivo de apoyar a la cultura de nuestra región. Con ese motivo se registran las canciones en versión audiovisual para que luego todos y todas puedan disfrutar del show. Desde la Ciudad de La Plata reportó FM Raíces Rock. Nos vamos, pero lo dejamos escuchando una de las canciones registradas en aquella noche. En esta ocasión llega Sandy Fernández y La Flamante haciendo El Embrujo. Corazón, que me desespero por ti. Sabes bien, corazón... Lo que significa ser mi que te camino por ti como garán que vivo pendiente de ti ¿Y si la no estás soy feliz sabes si eres nuestro por ti sabes bien corazón lo que significa mi oh Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así, déjala ahí Embrujado y hechizado por ti Muchas gracias Noticias de todo el país Fotos, audios, videos, entrevistas La producción periodística de las radios comunitarias Agencia.esparco.org.ar Finalizamos en Entre Ríos Radio La Redota nos comparte música de la tierra Es tiempo de volver la mirada hacia nosotros nuestras costumbres, musicalidad, en fin, toda nuestra rica diversidad cultural. Angairú, dos palabras en guaraní que significan compañero del alma. Aquí nos reencontramos. Angairú, bienvenidos. Seguar Montec, música étnica charrúa contemporánea, dúo integrado por Gabriela Pérez y Javier Álvarez se conformó como dúo en 2011 en Villahuay Entre Ríos Seguar Montec en lengua charrúa es saber escuchar no solo con los oídos es percibir con todos los sentidos escuchar con todo nuestro cuerpo es estar atento a todo nuestro entorno desde esa atención hacen sus canciones y procuran de igual modo compartirlas con, con quienes se abran a su propuesta la búsqueda es crear su música plasmando la identidad nativa ancestral de su lugar, respondiendo a necesidades expresivas actuales. Diabun Bilut Oipik Duerme, hermoso niño. Diabun Diabun Un soláguida y timia ja, ja, Sol se va a dormir. El sol se va a dormir. Mira la luna venir y duerme hermosa niña. Mira la luna venir y duerme Eso voy a hacer. Caminar por la costa, sentarme en la barranca, eso voy a hacer. Tirarme un rato, cerrarme. La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Finaliza otra edición más del que suene. Acordate de buscar la música que escuchaste hoy en las plataformas musicales y en las redes sociales. Nosotros nos vamos en la realización. Ignacio Aguilar, Sebastián Lino y Ana Clara García, quien les habla, junto al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Será hasta la próxima.